La magia y las voces del mundo, a su oído, están aquí. La W. Para el aire, Montoya y la música con el sello W. En W. Radio.

が「やらせ」

Aquí arrancamos esta hora, solo 60 minutos de música en español. Fito Páez y el amor después del amor. Fito Páez que anda celebrando este amor después de tanto tiempo. Que hay después del amor, pues más amor y más música y gira y Fito Páez cantando y conciertos y estuvo hace poco de cumpleaños, en fin. Aquí arrancamos esta hora.

llena de canciones, bueno, de rock y música en español. Se pusieron las pilas, programaron en Twitter, arroba monto cuarenta, arroba wradio colombia, arroba monto cuarenta y arroba wradio co en Instagram y en TikTok, arroba monto cuarenta. Solo español, esta tanda está buenísima. ¿Qué tal es? Freddy, suelte la primera canción que yo estoy seguro que la van a reconocer. Oigan esto. Oigan. a

Un millón de años,、eh, un millón de años luz de soda estéreo. Viene Miguel Mateos con Desnúdame, que anunció una nueva fecha para Bogotá. Ya pasamos por la que tenía a Vilma Palme Vampiros y a Compañía Ilimitada. Lleno.

Estaba repleto el Movistar Arena. Pues resulta que en agosto, el 12, Miguel Mateos estará en Medellín. Y hay una fecha antes, el 11 de agosto, también en el Movistar Arena. Ahí estará repitiendo Miguel Mateos en Bogotá. Esta vez junto a p o l i g a n i a Así que nos preparamos para Miguel Mateos también. Y esto es,、eh, bueno, y más adelante los prisioneros con el baile de los que sobran.

No プンのお店 n e 店のお店の o 店のお店のお店のお a のお店の o l のお店のお l のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお d のお店のお店のお店 s お店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店の o 店のお店のお店のお e s y 店のお店 r お店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお a のお店のお店のお e の o 店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店 a お店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお d a お

Hey! ゴー

No es ninguno う e los p し o m e t i d o s en l o どうしても、どうしても、ど A otros l e も、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どう i n も、A otros dieron de verdades, しても、どう a て a d う educación. Ell zo, oh, oh. Ellos p e ても、どうしても、どうしても、どう l ても、どうしても、どうし d も、どう c ても、ど

b á i c a m e n t e en español. A eso suena a esta hora W Radio Colombia en el domingo. Hoy que estamos en pleno puente,、eh, ya casi viene Semana Santa, pero esto era como para ir entrando <risa> un poco en calor. Solamente español. ¿Qué tal esta tanda que incluye a Charly García y yo no quiero volverme tan loco? Y las otras dos son sorpresa y vuelvo para despedirlas y para anunciarlas. No quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo.

よろこびられたく iste よろこびた iste よろこびらし d o たくられたんたくられたんたくられたんたくられたんたくられた o たくられたんたくられたんたくられたんたくられたんたくられた i たくられたんたくられたんたくられたんたくられた e たくられたんたく b れたんたく t れたんたく e れたんたくられた

なんで

よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞くときに、よく聞に、に、に、に、に、に、

よく聞いてる人はたくさんありません。よく聞いてる人はたくさんありません。Yo,

pedestrian privilege handicap voices auditory θowing よろしくお l いします。

Iba a estar muy poderosa. Vilma Palme, vampiros. Te quiero tanto. Gracias al oyente en Bucaramanga, el oyente en Pereira, el oyente en Cali, que pidieron esta. Bueno, pidieron mojada, pidieron un auto rojo, pero te quiero tanto. Casi no suena. Entonces había que darle la oportunidad. Antes Café Tacuba también con las flores y la canción de Charlie García. Yo no quiero volverme tan loco. Seguimos con más. Bueno, lo que han dejado en Back to the Music con el numeral música W y numeral Back to the Music en Instagram, en Twitter o en.

TikTok en monto40. Esta tanda trae a los fabulosos Cadillacs. Muy bien, los fabulosos Cadillacs. Esto es Gitana en W Radio Colombia. Para todo el público. Para ustedes. Los fabulosos.

Mientras tu cuerpo danza Al ritmo del son rabioso Tengo el corazón en llamas Los dioses tan furiosos Por vos vendería el alma Al mismísimo demonio No hay i t a n a Por qué te vas Micro <cruel S 2> demonio demon <io. S 2> Sos una daga dorada Atravesando mi corazón roto No hay c r i t a n a Por qué te vas Micro <cruel S 3> demonio demon <io. S 1> Sos una daga afilada Atravesando mi corazón roto Al ritmo de la banda b <V> a <aya. S 1> y compadre el son c o m a

毎回毎回毎回毎回毎回 e 回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎 n 毎 a 毎回毎回毎回毎回毎回毎回 s 回毎回毎回毎回 a 回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎 l 毎回毎

Sí, muy rápido, pasa el tiempo. Esta tanda incluía un par de proyectos musicales de los 90. Uno.

Formado en el 90, más o menos por ahí, el de Desacados, una canción del 95, más de lo que te imaginas. Y la otra canción, El Símbolo, que sonaba muy parecido a Desacados, este símbolo se armó por allá en el 93, 94, y Levantando las Manos, una canción de esas de fiesta para saltar, que sonó muy bien, me encantó, hizo que le subiéramos el volumen todos aquí en la cabina, me imagino ustedes allá afuera. Levantando las Manos debe ser del 98 por ahí.

Por ahí, bueno. Nos vamos. Gracias, DJ Freddy Laverde, por estar allí, por ayudarme a encontrar la música en este injerto de programación musical. De once a u n Anglo. a De doce, no, de once a doce, Anglo. Ahora sí. De doce a una, en español. Únicamente así se, se acaba de llegar. Pues,、eh, lo lamento mucho. Tuvimos dos grandes, o dos grandiosas horas repletas de buenos éxitos de música en Anglo, en inglés.

Y en español. m ú s i c a anglo y m ú s i c a en español. Y me voy. Chao. Hasta este momento, Montoya. Tengo planes. Voy a disfrutar de lo que queda del puente. Y esta tanda está romanticona. Gracias a los oyentes que programaron sus canciones. Y el oyente que me dijo, Montoya, póngase a Luis Miguel. Pues bueno, yo, lo primero fue Luis Miguel. Sí, Luis Miguel. ¿Qué tal? Dos canciones así muy acordes a lo que hemos venido pasando. Así que Luis Miguel con la incondicional.

Y Alejandro Sanz está también, es de los 90. Se llama Si tú me miras. Acaban de pasar un resto de fin de semana muy, pero muy feliz. Próximo martes, 4 de la tarde, contra Reloj. Las noticias que buscan el tiempo que necesitan. Chao a todos. Tú, la misma siempre tú.

たくさんありがとうございます。

もう1つはもう1つはもう1つはもう1

私は私のことを知っていることを知っていることを知っ me m ことを知っていることを知ってい

Go.、Oh.

¿Has encontrado la manera de ayudar a cumplir los sueños de los colaboradores de tu empresa? Conoce cómo CAFAM hace realidad sus metas. Realizar los sueños de tus colaboradores es el principal objetivo de CAFAM. Por eso, con el programa de créditos aliados Cumpliendo Sueños, permitimos que nuestras empresas afiliadas tomen acción y logren ayudar a cumplir las metas de sus colaboradores. Si eres empresa afiliada a CAFAM, conoce más información en www.cafam.com.co. Vigilado Supersubsidio.

Porque nuestro mundo gira a toda velocidad y necesitamos tener de manera ágil acceso a noticias, música, cine, voces, personajes, cuidado del planeta y estilo de vida. Llega contrarreloj de lunes a viernes, de c u a t siete r o a de la noche. Un asesinato en una mansión.

¿Quién será el asesino? La W y el Teatro Nacional La Castellana. Te invitan a ver La Obra Que Sale Mal. Boletas en teatronacional.co. ¿Qué tiene en las manos? ¡Lo asesinó una señorita c o l l i m o r o h papito! ¡Fue Arthur el jardinero! ¡En el estudio! ¡Corte, corte, corte! ¡No, hombre! Esto no te está saliendo muy mal. La Obra Que Sale Mal. La comedia inglesa más premiada a nivel mundial. Ya está en temporada de jueves a domingos en el Teatro Nacional La Castellana. Boletas en teatronacional.co.

Los resultados en vivo. ¿Por qué? ¿Te acordás? ¡Cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal! ¡Cal, cal, cal, cal, Todo esto en Peláez y de Francisco. Solo en W Radio y W Radio.com.co. ¿Quién dice que la radio no se ve? Todas las plataformas, todo el día. Todos los días. En Facebook, Twitter y YouTube. n o s encuentra como W Radio Colombia. En Instagram, W Radio Co.

La W, más allá del radio. Lo saluda Hernán Peláez, a ustedes, los oyentes y amigos de la W. Todos los domingos, entre 9 y 10 de la noche, una hora de tango para evocar, para recordar quiénes fueron las cantoras y cantores, las orquestas, los compositores, sus historias.

Soy Armando Plata con los Global Hits en la tercera semana de marzo de 2023. Con artistas de Canadá, <música> España, <música> Puerto Rico, payaso, encontrame... Francia, Colombia, Colombia. <música>

エヴァイオリンう1回目の試合